Que estábamos escuchando desde hace dos minutos y medio, tres minutos y medio, es Cris Alanis, que es rapera, es cantante antifascista, antirracista, y la saludamos ya mismo. Buen día, Cris, ¿cómo te vas? Buen mediodía. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Cris, estábamos escuchando hace un ratito, Loki, que es tu último lanzamiento. ¿Qué nos puedes contar de eso? Eh, uy, polémico. Eh, eh, más trapero de lo que veníamos acostumbradas a escucharte. Sí, quizás un poco más soul, no sé si están no sé si si, si llega a, a, a etiquetarse como un tema de trap, realmente tiene otro sonido, es un poco más soul, un poco más eh, dancehall también. Eh, igual son obviamente géneros que van todos de la mano, ¿no? O sea, eh, son, son muy similares y, y conviven bastante bien. Eh, Bueno, es una canción que, que decidí lanzarla en cuarentena justamente por todo lo que representa, ¿no? Estar encerradas y, y tener como mucho más tiempo para pensar que lo normal. Eh, entonces, un poco jugar con eso, a, a, a hacer una canción que hable de quizás eh, amores que, que no son... Eh, como decirte, amores, amores que son un poco más liberales y, y el concepto de, de, de encierro y de cuarentena nos, nos hacen eh, cuestionarnos ¿no? de esas cosas y, y es una canción como muy muy dedicada para, para eso. Si sí, me tenés que explicar cómo es este eh, la diferencia que hay entre el rap el trap, eh, ¿me, la, ¿me la podés explicar en este así rápido? No hay ninguna diferencia, realmente no, no existe diferencia entre el trap y el rap. Es como, a ver, es como si yo te preguntara qué diferencia hay entre la samba y la chacarera, o sea, lo, la única diferencia que hay es que es un, un, un, un estilo musical diferente, pero que está adentro de, está englobado dentro del folclore argentino, ¿no? Eh, básicamente es eso, ¿no? No, no no existe una diferencia abismal eh, en cuanto a, a, a trap y rap. Eh, ¿sabes, Sabes por qué te lo pregunto? Porque leía que, por ejemplo, Paco Moroso decía que no le gustaba el rap y que sí le gustaba Ajá. el trap que, se, que lo identificaba más con algo más auténtico, algo más local y no algo que venía de afuera, es más de hecho hacía una comparación, algo así como si escucháramos a un ugandés eh, tocar cumbia no sé, santafesina ponerle una cosa así que quedaría raro que ellos sentían que el rap cuando sí. se había tocado en algún momento, se había Hecho canciones de rap en Argentina, pasaba eso. ¿No, ¿No pensás eso? ¿Cómo vas por ahí? No, es muy extraño. Viniendo de Paco me sorprende realmente. Eh... En revista anfibia, ¿eh? una nota en revista anfibia. Era... Lo voy a chequear, me sorprende. Eh... Teniendo tanta cultura musical, me sorprende. Eh... Mira, la, la realidad es que eh, eh, ponerse a, a, a dividir los géneros que nacen desde la misma cultura hip hop eh, ya, es una, ya es una idea equivocada, ¿no? Porque si bien eh, el, el género como tal, eh, el trap, nace en Atlanta, pero nace desde raperos. No es que nace desde cualquier otro músico de blues o de, o de, no sé, de, de new metal O sea, el, el trap nace de raperos con Del hip hop con la mezcla del g-punk y, y, de, y, de, y, de, y de música club eh, y, y se va transformando en lo que es el trap de ahora no y, y, y realmente no es algo que sea muy nuevo O sea, llegó a Argentina ahora Pero es algo que viene de hace muchos años El género Solo que se masificó un montón por, Porque bueno se pudo adaptar muy bien al, al español. Eh, entonces, eh, eh, es algo que, que que realmente pudo entrar al oído de, de, de, de la gente de Argentina, sobre todo que somos tan cerrados con los géneros musicales. Sí, eh, y además ha sido... Pero... Perdón, Cris. Sí. No, en relación a lo que mencionás, ha sido eh, la manera de expresión que ha encontrado muchos jóvenes, eh, muchos y sí. muchas eh, personas jóvenes, Eh, en, en poder encontrar en el rap ese lugar de, de expresar. Y en, y en tu caso específicamente tenés como muchas letras con contenido sí. de, de lucha, de militancia. ¿Encontraste en el rap esa manera de, de poder eh, darle la vuelta a, a, a encontrar en la música un elemento transformador? No, mira la verdad yo creo que no. Yo la, la música... Sinceramente es un medio para canalizar. Nunca en mi vida me propuse hacer música política, para nada. Ni, ni, ni bajar una, una ideología, ni una bandera, ni absolutamente nada. Eh, yo cuando arranqué a escribir, lo hice por la pura idea de poder canalizar y de poder tener eh, un cable a tierra, ¿no? Pero nunca la, mi idea fue abanderarme con la música en algún en algún este, o inclinarme en alguna ideología eso se fue dando solo a medida que pasó el tiempo que que las luchas feministas fueron avanzando que después mirándolo desde un punto eh, lejano me di cuenta que en mis letras Estaban muy inclinadas hacia ahí ¿no? Pero desde, desde sus comienzos No no fue algo que yo dije Bueno, quiero hacer música feminista No existía el feminismo O sea, existía sí, pero no para mi generación sí, No, sí. no es algo que te propusiste, lengua, surgió Tal cual, no teníamos en la, en la palabra La palabra feminismo no estaba incluida En nuestro eh, vocabulario Yo solamente escribí cosas que me han pasado Que le han pasado a colegas, a amigas eh, Y después Con el tiempo me fui dando cuenta que, que, que estaba muy empatizado con la lucha feminista, pero la idea nunca fue, o sea, soy muy partidaria de que eh, las ideologías hay que hay que activarlas en acciones directas, ¿no? De nada sirve que yo eh, me embandere con mi música políticamente por algo, ideológicamente por algo, cuando de repente en la vida real soy una mierda. Entonces, eh, realmente creo que va por ahí. La, la militancia va en, en salir a la calle, en manifestarse, en, en, sobre todo el feminismo, creo que va por, por reconstruir a nuestros amigues, a nuestros familiares, en, en, en una lucha más cotidiana, ¿no? Más desde el día al día. Eh, la música te puede empujar un poco a que puedas despertar las mentes, pero, pero realmente la... la, la La militancia que, que yo elegí es más eh, más una acción directa. Eh, ¿Cómo arrancas la composición? ¿Arrancas primero con la música y después con la letra? ¿O la letra y después la música? Sí, es, depende. Suelo, suelo motivarme bastante eh, en el colectivo, ¿viste? Los buses para mí son como, como inspiración bastante fuerte. Eh, normalmente se me ocurren frases... Eh, se me ocurre, me voy pensando cositas, eh, a medida que también me van pasando cosas, voy, voy pensando ideas eh, y después a esas ideas le busco la, la, la, la, esa armonía que representa esa idea ¿no? y desde ahí es como arranco y ya desde ese punto me siento a componer alguna música Eh, y, y voy creando el beat hasta hasta bueno conseguir toda la, la idea principal. Eh, ¿Usás samplers? Eh, ¿Usas o sea haces sampler o simplemente este digo sampler de canciones viejas, ¿no? Un red tipo ah. eh. reciclada. Es claro, no. reciclas, No sé, serú por ejemplo, no sé. Y te, te gusta y decís, haces algún sampler sobre eso y sobre eso canto. Sí, sí, sí, de hecho yo soy muy de la, de la generación de, del uso de samples eh, nosotros cuando arrancamos eh, allá por el 2000, eh, 2010, 2011 eh, la gran generación de músicos argentinos eh, tenían una negación muy fuerte ¿no? con, con todo lo que es eh, el, el hip hop y con todo lo que es la rima y bla, por eso me sorprende mucho lo de Paco. este Y de repente, nosotros no teníamos como una empatía para decir, che, ¿te querés tocar una guitarra acá? ¿O querés que hagamos una banda y yo rapeo y, y ustedes tocan? Como eso no existía, directamente nos decían que no hacíamos música. Entonces fuimos esa generación de comenzar a aprender como a los inicios del hip hop en Estados Unidos, comenzar a aprender desde el sampleo, ¿no? Desde agarrar un tema y agarrar un fragmento y decir, bueno, esto me gusta, listo, lo uso. Y actualmente se sigue replicando la, la misma fórmula, o sea, tenemos un Eminem que acaba de lanzar un, un, un tema con un sample de espineta, Con ¿no? el flaco, ¿no? sí, sí. Exacto, se siguen replicando la misma porque es la esencia del hip hop, ¿no? Es como a falta de, bueno, hago, hago música con lo que tengo, ¿no? Eh... Siempre la, la, la, la cultura rapera se, se, se manejó mucho por ese lugar, ¿no? Imagínate que si no, si no hubiese sucedido un apagón en Estados Unidos de siete días donde todos los negros de, de, del Brooklyn salieron a saquear, se robaron un montón de bandejas de estas para vinilo y así es como arranca el rap, ¿me entendés? como con lo que conseguimos lo hacemos. Es como, esa es la esencia, ¿no? No tenemos un lugar para ir a tocar, bueno generamos unas batallas de freestyle en las plazas donde tenemos un espacio listo lo utilizamos y comenzamos a rapear y así se generó el quinto escalón que hoy en día logró que, que todo el mundo ponga oído en la música argentina no básicamente yo no sé si estás un poco podrida de que te hagan como eh, este tipo de preguntas pero eh, eh, ves o notás en el hip hop un ambiente misógino que rechaza la participación de mujeres vos lo sentís de esa manera o no Mira, la, la realidad es que eso existe en todos los sí. géneros musicales. Si hablo de, de, de, de machismo dentro de la cultura artística en Argentina, se replican todos los géneros, ¿no? sobre todo en el rock, muchísimo más. Eh, pero sí, lógicamente siempre es difícil, eh, pero eh, también hay una gran participación de mujeres que antes no existía, que hoy sí. Hoy sí, pero ¿por qué hoy sí existe? Porque eh, pudieron tener referentes o, o un modelo a seguir para decir, bueno, yo también puedo hacerlo, porque cuando yo arranqué, las únicas referentes que tenía en ese momento era Actitud María Marta, pero Actitud María Marta, ¿quién tenía de referente en Argentina? Entonces, sí. es, como, es como un poco eso, ¿no? Como también... Hoy en día es mucho más masiva la participación de mujeres y se permite mucho más, que, que está buenísimo, pero entiendo que tenemos que salir del lugar de me dieron un espacio, ¿no? Tenemos que salir un poquito desde, desde ese lugar y, y en vez de, de, de ocupar eh, o de decir este, esta frase de me dieron un espacio, decir, bueno, voy a ir a agarrar el espacio que me pertenece. Siento que el, la, el cambio viene desde ahí, ¿no? Como no te están dando un espacio. Es tu lugar y tenés que eh, ocuparlo. Eh, entonces yo creo que desde que podamos como modificar esos mínimos discursos que, que tenemos, eh, creo que va a haber un, un, una gran oleada de pibas que ya existe y lógicamente que siempre falta más, ¿no? Porque siempre somos minoría, pero... Eh, por el momento eh, hay muchísimas artistas que la están rompiendo fuerte y freestyler también, que justamente el lugar más difícil de ocupar es de una freestyler mujer en una batalla como Red Bull o SMS, etcétera. Entonces eh, creo que, que, que estamos ocupando realmente los espacios. Estamos hablando con Cris Alaniz, rapera y productora. Eh, queríamos entrevistarte justamente para cerrar este viernes, eh, cerrar la semana. Y eh, se nos complicó un poco cuando eh, pensábamos con qué tema íbamos a cerrar. Ya escuchamos Loki. Eh, en un momento había un productor nuestro, Ale Verón, que él quería cerrar con Historia de Barrio. Pero sí. yo, que impongo las cosas acá, decidí otra ah, cosa y nos vamos okay. a ir con Latinoamérica. Este es mi tema favorito y también un poco es porque decidiste incluir la voz de Sonia Sánchez al principio. Eh, ¿Querés contarnos un poco de, de este sí. tema con el cual vamos a cerrar? Bueno, Latinoamérica es un tema muy especial... Eh, que de hecho, bueno, eh, es muy controversial, ¿no? Porque es una canción que salió en el 2016, imagínate, estamos hoy en día en el 2020. Esto salió en el 2016 y en ese momento poder hablar sobre trabajo sexual eh, legalizado o, o regularizado eh, era muy difícil, ¿no? Y, y de hecho era era era otro momento también. Eh, entonces no había un, un, ¿Cómo decirte? No había como una Un cuestionamiento sobre esto Era como algo también muy oculto en esa época Entonces No había una formación de pensamiento Todavía como lo existe Hoy en día que están las abolicionistas Y etc eh, Este libro de Sonia Sánchez Que se llama Ninguna mujer nace para ser puta eh, a mí me, bueno, me llegó muchísimo, me, me interpeló a un nivel extremo, que decidí, obviamente, investigar mucho más de ella. De hecho, llegué a conocerla también. Uh -huh. Y con el tiempo fui escuchando varios conversatorios en YouTube de, de Sonia Sánchez y vi con este, que es el que le da la introducción a Latinoamérica. Lógicamente, mis ideas van modificándose, Quizás hoy en día ya no comparto quizás muchas ideas, pero sí, obviamente, eh, hay creo que nadie hoy en día está seguro de qué pensar sobre esta temática. no no, no, no. Tenemos como un, un, una oleada de ideas en la cabeza que, que no podemos todavía eh, decir, bueno, soy de este lado. Eh, pero bueno, siempre es una canción bienvenida, siempre es una canción linda de escuchar para abrir conciencias eh, Y sobre todo es una canción que, que ha abierto muchas bocas en cojín Rock hace dos años cuando me invitó Eru Casativa Y nada, es, es, un, es un lindo tema para, para patear culos Me encantó, me encantó, porque además eh, yo lo que rescato específicamente también es como llamarse Latinoamérica, esto de, de países en donde la pobreza y sobre todo la feminización de la pobreza abunda y sí. sobresale y, y, y me gustó y poder cerrar con este tema porque justamente nunca quiero relacionar eso a la pobreza como eh, mercancía en las mujeres, así que, Eh, vamos a cerrar co justamente con Latinoamérica Cris, muchísimas gracias por, por charlar estos minutos con nosotros en Radio Carmes. No, por favor, gracias a ustedes Y un charaudo enorme para todo Santa Rosa Que cada vez que, que fui a tocar me recibieron con cariño hermoso y enorme Así que nada, muchísimas gracias Cuando eh, termine bueno, la pandemia te estamos otro. esperando Por favor, ojalá pronto pueda volver, eh, siempre con musiquita nueva. Y, y nada, gracias a ustedes por este espacio y, y por tenerme en cuenta, por favor. Dale, Cris, gracias. Chau, chau. Muchas gracias, adiós.